Bienvenidos de nuevo, camaradas tertulianos, y como no, a todos nuestros radio oyentes e internautas comarcales. Comenzaré diciendo que hemos tenido en la última jornada un auténtico póker abrasivo de derrotas en general. Orihuela y Torrevieja perdieron, y en territorio de vale, Sobal, el Almoradima, el Sol y el Torrevieja también fueron derrotados. El Orihuela tendrá que empezar a ganar, o en breve seguro habrán consecuencias, señores. Véase la última encuesta en la web, triple empate En la actuación del Orihuela en lo que llevamos de temporada La gente ha votado regular, mala y muy mala Un triple empate, hagamos reflexión señores Bien, por lo demás estoy encantado de nuevo de estar aquí Comunicar que tras el último incidente con mi router En breve colgaremos la última tertulia También decir a los más listos tertulianos deportivamente hablando que ya tengo un punto en la porra. Y somos varios con uno, mientras nuestro investigador se marcha en solitario. Quizás también tengamos que reflexionar, camaradas. Saludos y comencemos, señor Cerón. Esperando que haya vuelto de nuevo nuestro aducido Alberto Cerón. Pues mira por dónde, señor Egipciano, no le voy a dar a usted ese placer. Don Alberto Cerón no ha venido. Pues muy bien, pues pero muy usted bien. sí ha venido. Yo sí, yo por supuesto. Pues buenas todo. tardes. Buenas tardes, yo tengo que venir por obligación. Oye, y aparte de saludar a la madre de Antonio Sala A la nieta de Emilio A la mujer de Pedro Pagán A tu familia, a tu prima <risa> Tengo que saludar a mis compañeros de las jarras al eh, José y Albena, uh -huh. Y a mi mujer Basia Y a mi hijito Adriano Bueno, pues yo he puesto a saludar Saludo a mi madre, venga, saludo tira. a mis primos de Suiza venga, Saludo a los que nos oyen Ala, en venga, la web venga. Y, y venga, y todo lo que tú quieras venga. Bueno, Tony, ¿qué tal estamos esta semana? Mejor que usted No me extraña No me extraña, porque usted vive muy bien, ¿eh? Vale, si usted lo dice... Hombre... Si no verlo a usted vivir bien, vivo muy bien. Nada más que hay que ver la página web esta semana. No ha sido capaz de colgar la tertulia de la pasada. Vaya si usted a hacer um, eso. <risa> Gracias. Pues no te creas que no me da ganas, ¿eh? <risa> vale, pues ya sabes, Sin bueno. problema, ¿eh? No, Sin problema. A ver si usted oye, buen pues adivino Sorpréndame, por favor Pues mira, sí mmm, Adivino que son las 7 y 8 minutos Que estamos en directo Y que en Orihuela, en los estudios Está Pedro Pagán, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Ves cómo lo he adivinado? Pedro, ¿Qué? no aciertas una en la porra Estoy un poquito... Estás <coughs> empanadito No, voy a cambiar de ordenador Sí, pues ves cambiando ya Porque el investigador parece mentira Sí mm, Luego hablaremos con el investigador Suyo es más moderno También claro. adivino, atención Que... Se ha dejado las catedrales, las iglesias, las monjas, los curas, los frailes ¿Seguro? Y que está aquí con nosotros en persona A ver si es un clon No, les puedo decir a los oyentes que existe de verdad Pese a algún mensaje que llegó el año pasado o el anterior, no recuerdo Que preguntaba si cierto personaje que voy a presentar ahora Era un invento del programa o existía de verdad Pues aquí está en carne y hueso Y existe de verdad Emilio Ortuño, buenas noches o buenas tardes Me llamo Emilio ortuño y estoy fabricado por un robot Cámbiale las pilas corto Jesús y sale de la fábrica Orihuela club de fútbol Pedro cámbiale las pilas Cámbiale las pilas tiene un las pilas buenas tardes a todos nuestros oyentes qué bonito eres que te digo buenas tardes y me saludas de esa manera qué mal te dijeron el podido ser peor de adivino de no sé qué mucho cuidado yo se lo dije a mucha honra Ah, yo, bueno. Yo ya. no. <risa> bueno, que ya te han cambiado las pilas, Emilio. Como bueno, veis, existe... Muy buenas tardes, muy contento de estar con vosotros y aquí con el padre Pagán. ¿Sabes lo que me sorprende, Emilio? Me sorprende que seas tan embustero. ¿Eh? Anda. Toma. Eh, pero no soy embustero de lo que tú piensas. <risa> es lo mismo que ser el, el, el adivinador. <risa> bueno, vamos a ver eh, los estudios de Torre Torrevieja. Yo voy a dejar a ver que sea... Juegatela. Venga, venga, venga, venga, vale, venga, vale, claro, ¿tú venga. Venga, venga, venga, venga, venga. A ver, venga, chulo. Venga, <risa> venga. Dilo que no están. Venga, chulo, chulo, déjeme. Venga, venga, eh. venga, venga, vamos. Venga, echa, échale eso. A ver, venga, si eres valiente. <risa> Antonio adivina. Sala, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ves cómo lo adivinó? <risa> estaba, estaba. <risa> el, ese es el fácil. Ese es el fácil. Vamos a poner <risa> Eso es el fácil. Conmigo no tenéis fácil. Eh, sí, sí, sí, sí. A ver. Bueno, Antonio, ¿cómo vamos esta semana? Pues como se puede, de venga? después de las lesiones que sufrió el equipo, la derrota, <risa> en fin eh, Malos, malos tiempos, a pesar de que mañana viene el líder Pero uh -huh. más bajas todavía, en fin, lo, lo aguantaremos bueno, eso. Bueno. mañana entre, Bueno, el domingo viene el líder a los dos campeones de Torrevieja Y al, al de la y los dos equipos con bajas pero tela Y los dos equipos, dos, los dos líderes de, destacados y con muy buena racha Vamos a ver qué va a pasar este fin de semana, pero vamos a ver también Eh, Antonio María, ¿estás o no estás? Ahora que no nos oye nadie. <risa> <risa> <risa> <risa> <Hola>. A casarse. <risa> no, no, hemos no hemos columpiado otra vez. Bueno. Me he preguntado, eh. Muy Yo bueno, le he dicho, vale, bueno, he preguntado. Bueno. <risa> Pues, pues Antonio Marino esta vez, ¿cómo lo he adivinado. <risa> Antonio ha <risa> hablado. habla ahora. <Venga>, habla, <risa> hola, buenas tardes. No, no cuela, no cuela. No cuela, Tony. <risa> bueno, pues estamos los que estamos, han faltado los que han faltado, pero es Tú vas para, <risa> te lleva un carrerón. Tremio Ondas. <risa> Tremio Ondas ceros. Bueno, sí. pues eh, no está Antonio Marín, no está perfecto, Alberto Cerón y no está Pablo Egipciano Ejiz... Ibaicí. ¿Qué estaría yo pensando, No está Antonio Cerón, No te digo. Falta <risa> Felipe Salmón? Pablo, ya te... Cristóbal Colón. Emilio, ¿sabes qué día era ayer, por cierto? Jueves. Bueno, bueno, no te voy a poner en ese compromiso. ¿no? <risa> Pensad que por aquí a época tú ya tenías 60 años y te tienes que acordar. Juna, pero... Eso es una venganza <risa> que ahora verás tú. <risa> eso fue en el 81 con el golpe de Estado, ¿no? <risa> Hay que ver qué bien me, me conservo a los 109. Emilio, que el formol hace mucho. ¿Eh? Bueno, es que tú también, también tomas. Hombre, por favor. También toma formol para eso. Antonio Sala, ¿qué día fue ayer? A jueves. Ver, si hoy es viernes, como decía Pedro Erquicia, ¿no? Esto es informe semanal y ayer fue jueves <risa> Bueno, pues ayer fue jueves De acuerdo, 7 y 13 minutos Y como es el número 13 Vamos a aprovechar para cortar aquí de momento Momentáneamente Esta tertulia para escuchar La información del tiempo Vamos a conocer qué tiempo nos va a hacer Meteorológicamente hablando, claro No hablo de tiempo de reloj ni nada de eso sí. Nos va a hacer este fin de semana, adelante La belleza es salud Y Estética te cuida. Farmaestética les ofrece el tiempo. Onda Cero Radio en la Vega Baja, 93.6 FM. Seguimos en directo 7 y 17 minutos, y como ya saben los oyentes, cuando suena esta sintonía quiere decir que queda un personaje por... Saludar todavía. Y menudo personaje. Sí, es sobre todo eso. Y luego diremos por qué. Vale. Pero vamos a saludarlo. Investigador deportivo, buenas tardes, noches ya. Porque mm. ahora está oscuro, ¿eh? Mm. ¿Quién es la momia? jamón mía? en mis manos! ¿Cómo? <risa> ¿No? ¿Qué? ¿Que no te he oído? ¿Qué? <risa> ¡Que vuelo a jamón en mis manos, Jesús! <risa> es que no podía resistirme, no podía resistirme. Huele a jamón? Bueno bueno, jamón! bueno, bueno, bueno. Peor sería que oliera a bacalao. ¡O a <risa> Bueno, eh, pues eh, buenas tardes a todos Buenas tardes, el hecho de que vayas primero a la clasificación de la porra sí. No quiere decir que vayas a ganar al final, ¿eh? O, ojito, ojito a esto Escúchame No Pero es más posibilidades no. tendré que los que no llevan puntos o llevan uno, como Tony. Oye, perdona, <risa> pero conmigo hay tres o cuatro más, ¿sabes? <risa> es que podemos, hay que ver mucho pero, inteligente aquí Pero el que le duele es a ti <risa> A mí si tengo un dolor, vamos, que fíjate, hoy no voy a dormir No, bueno, pues, pues, hoy no sé si vas a dormir, pero sí que casi durmimos. Venga, venga, ¿sabes? lo que vamos, por, por favor. favor. Sí, bueno, sí, investigador sí, deportivo, ¿qué nos traes? Bueno, pues el sábado pasado estuve viendo deportes que un poco singulares y que aquí en Orihuela no se practican, pero oh, donde oh. se hicieron, por fin, para que la gente los conociera y supiera que existían. Y se trata de los deportes adaptados, porque por la mañana hubo una exhibición de tenis adaptado organizado por Orihuela Sin Barreras. En la que dos personas que participan en campeonatos de España y campeonatos autonómicos, que se llaman Julio Corteas y Pascual Plaza, hicieron una exhibición de tenis adaptado y vamos, se diferencia del tenis normal en que juegan en silla de ruedas y que puede dar la pelota a dos botes. Y, y bueno, demostraron a la gente, pues que la gente que, que tiene una discapacidad. ...pues física puede jugar también al tenis... ...y la verdad que estuvo muy interesante... Y, de, ...y la gente que había allí decía que la intención era ver si la gente joven... ...que la gente que está descapacitada puede iniciarse en ello... ...y aparte de eso en Orihuela también se hizo... ...y esta vez gracias al Ayuntamiento de Orihuela... ...y por supuesto a Juanjo Caselles... ...que es monitor de, del Club Nata, de Natación de Murcia... ...de Natación Adaptada... ...y además nadador de la Federación de, de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana... Hicieron el primer encuentro de natación adaptada Ciudad Orihuela Y bueno, estuve allí con, con, con esa gente Y además me impresionó Porque dentro de cada uno de sus posibilidades Había gente que hacía unos tiempos Hombre, yo veo a Emilio en la piscina Y Emilio allí y no, no puede hacer nada contra <risa> no, ellos ¿eh? Habría que adaptarlo habría, ¿eh? <risa> habría que adaptarlo Bueno pues ¿Se adaptó no? Sí, no, no, no. Eh, ¿Te refieres fueron... a mí por Ventura, Tony? <risa> <risa> bueno, fueron, fueron unos 50 nadadores. Tanto... Sí, sí, sí. Bueno, estos 50 nadadores, tanto discapacitados intelectuales como físicos. <risa> y cada uno de ellos, pues, participó en esa categoría. Primero hicieron un entrenamiento bastante interesante porque iban con 10 técnicos que les ayudaban a perfeccionar pues la forma de nadar, cómo tienen que llegar a, bueno, hasta el fondo, cómo volver, cómo darse la vuelta. Bueno, la verdad es que una cosa bastante curiosa teniendo en cuenta que había personas que realmente pues no pueden realizar la natación igual que otras. Y, y bueno, yo llegué a ver a un chico que era de la Nucía... que hizo un tiempo, hombre, un tiempo espectacular, de hecho le sacó media media piscina a todos los demás. ...y que no, no recuerdo ahora mismo su nombre... ...pero que hay que tenerlo en cuenta... ...porque este chico que, que fue del club de... ...bueno, del club de Alicante... ...vino hasta aquí... ...y decir que vinieron... ...el club de natación adaptada de Murcia... ...el club natación Aquarium de Alicante... ...el club natación adaptada de Alicante... ...y el Elche club natación... ...todos ellos... ...pues representaron con... ...con la gente que tienen en su club... Y hasta aquí estuvieron en Orihuela Y a ver si en Orihuela pronto Con la piscina que tenemos Pues hacemos un club de gente Que quiera participar en este deporte Y uh -huh. nada, y qué suerte Y que a ver si dentro de poco Lo vemos en las Paralimpiadas Vamos a ver, seguro que sí seguro Oye, que quiero hacer un inciso Ahora, antes ah. de que se me pase Adelante Porque se va a ser un poquito grave Vale, vamos vale, eh, Que sepan los tertulianos Que el 17 o 18 de diciembre uh -huh. Para que ya vayan preparando las barrigas Va a haber la cena de empresa ¿17, qué? ¿18, 17? 17 o 18 de diciembre 17, 18 de diciembre Miércoles o jueves? Que lo vayan vale. ya... ¿Miercoles Emilio, ¿ves adaptando el hambre para esos días? Lo haremos por la noche, ¿no? Sí, vale uh -huh. Sí, será mejor Porque así Pedro puede Oye, salir qué tranquilamente qué de la casa ¿Qué cara de gusto ha puesto Emilio cuando... Sí. Lo pues, de la noche, no sé Ahora que estamos todavía fijando la fecha Yo preferiría que fuera jueves por si acaso el miércoles tenemos partido. Internacional. Uh -huh. Pues si hay partido internacional le van a dar puñetas. No, ¿sí? pues hay <risa> televisión en el restaurante, eso tiene reglas. Pues, a mí la televisión claro. me da igual, vamos a cenar. <risa> bueno, pues vamos a cenar, que es lo que realmente cuenta. Claro, claro. Pero sea, hombre, aquí lo importante es cenar. Todo el año. O sea, que que pero... Bien, eh, vamos a seguir... Vamos eh, a ver, el investigador deportivo cree, creo que quería decir algo Sí, bueno, quiero, quiero decir una cosa Y es que hay una persona que se llama Fran Navarro Que participa mucho con nosotros Y que sale en la página web todas las semanas Porque nos manda sus crónicas Y es referente al ciclocross challenger Que ya os hablé de la comunidad valenciana Y que Juan Francisco Andreu, ahora mismo es décimo en la categoría Master 30, y decimos sexto en la General, y Jesús Hernández, el otro corredor del TIF Gómez, es octavo en categoría Senior y vigésimo segundo en la General. Que tengan mucha suerte y que, bueno, que la sexta prueba es este domingo en Onda Castellón, el que quiera ir a verlo, allí dos oriolanos defendiendo nuestra tierra. <risa> Por 25 pesetas <risa> Esto es Para la burra ah, Pues me gusta esta sintonía No es que tenga nada contra la otra Pero eso es recuerdo del 1, 2, 3 A mí me cae muy simpático Por 25 bueno, pesetas pues, Por un jamón <risa> <risa> Por un jamón decía <risa> Y por unas botellas de vino Que ahora ¡No, padre, ¡Se Orihuela Villarreal B Tony. Orihuela, Villarreal, B. 1-1. 1-1. Antonio Sala, 2-1. Yo voy a decir 0-3. Y con perdón de los oriolanos, pero voy a ser realista, voy a por el jamón. Emilio Ortuño. Cayosa. No, no estamos en el 1-2-3, no en los pueblos que hay desde Orihuela, Villarreal. Ah. Ah, bueno, ah, que es el partido El partido, tienes que decir el resultado, Emilio Ahora se acierta El primero es el del Orihuela, ¿no? Orihuela-Villarreal, B Y si el segundo que juega es el Villarreal Claro El otro se lo asignaríais al Villarreal Claro 3-1 3-1 Pedro Pagán Me parece que sí Ay, cómo está la cosa de jodía 1-0 y sufriendo 1-0 sí. <risa> y sufriendo Investigador deportivo Lo siento, pero mi fama me precede. Vamos a perder 1-2. 1-2. Bueno. <risa> Muy bien. Y por un jamón y unas botillas de vino, Torrevieja Lanucía. Tony Egiziano. Torrevieja Lanucía, 3-0. Antonio Sala. Uf, qué difícil. Voy a repetir el 2-1. Uh -huh. Yo voy a decir 0-0. Emilio Ortuño. 3-1. 3-1 para Emilio Ortuño. Eh, eh, se ha acabado la... La sintonía junto cuando él hablaba, yo pues no sé ponle por Ponle el bucle, ponle el bucle. ¿Pedro? Uno, dos, y sufriendo. Pedro. <risa> ¿Investigador deportivo? Pues, no oh. sé, dos, 0. Oye, aquí colegar Que en paz descanses. La cañona <risa> No, hasta cañonas ya las tengo enfrente yo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Esto no es para oírlo, esto sí. es para verlo Con las peinetas Sí, sí, sí sí. Bueno, el, el Torrevieja de balonmano jugó el, mart el, el martes Y por cierto Palabras diremos... que rime con balonmano <risa> Me la agarro con la mano <risa> Oye, ¿Qué? mucho respeto Bueno, pues el Torrevieja perdió de 1-34-33 frente al Calle Aragón sí, sí. Almoradí, Boadilla de Madrid, división de Norbé para este fin de semana Tony Más dos Más dos Antonio Sala. Más cuatro. Yo voy a decir más uno. Emilio. Más tres. <risa> Pedro. Pues más cinco. Y eso que viene luego. Más cinco. <risa> Investigador deportivo. Empate. Muy bien. Pues ahora sí que hemos terminado ya. ¿Vamos a la subasta? Hemos terminado la porra. Vamos a la subasta. <risa> y la subasta es, atención, Porque voy a decir qué es lo que se subasta. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Pero voy a leer lo que se subasta. Nada más y nada menos que un jamón montenevado, gran reserva, con 18 meses de curación. Máxima ¿Sí? categoría en cerdo blanco. Blanco. Pero blanco, eh. Y a partir no. de aquí ya hay que recurrir a cerdo ibérico. Un jamón que dona. Y. Dona, de Sí, mirar. sí, sí. Dona de donar. Dona, de donar. Víctor Moya de la empresa Dialse y que desde aquí pues como no le damos las gracias Joder, Muchas gracias, nos faltaría sí. más sí. Y ese es uno de los regalos que tenemos sobre la mesa y el otro regalo que tenemos sobre la mesa y tenéis que elegir es una, un estuche de tres botellas de vino Viña Albina Reserva 2001 de Bodegas Riojanas y un la... estuche cuatro copas de vino de cristal tipo balón, balón. que nos cede Almacenes Escribanos Sociedad Anónima que también se lo agradecemos Esos serán redondas, sí Bueno, pues hay que decir sí, ¿no? que para las subastas sí serán redondas. Sí. Para la subasta de estos de estos productos. Es está líder en la clasificación, el investigador deportivo con cinco puntos. Por algo será. Sí, por algo será. Pero no por la inteligencia, ¿verdad? no, porque bueno. maneja la web y no sabemos qué era. Claro, claro. Pedro pagán tres puntos. Y ahí se ha atascado. Estoy sí, un poquito atascado este sí. Sí, sí. Emilio Ortuño y Antonio Marí, dos puntos. También se han atascado ahí hace ya semanas. Chico, yo creo que lo podíamos repartir entre dos. <risa> también, también. <risa> a ver, yo está callado este sí, tiempo, sí. Y no mira, me mira, suma mira, ningún grupo, mira, y me ha esa suma complicada querer repartirlo. Para, para el investigador un, somos buenos una amigos. Una copa balón. Eso te iba a decir Jesús Cerón, <risa> Antonio Sala y Alberto Cerón un punto junto con Toni Ejiciano. Bueno, vaya, ya hemos arrancado. Poco a poco. Y Pablo Oñate que sigue sin venir pues sigue sin puntuar, Pablo ya Pablo ya Jogamoner. <risa> vale, ya estamos. Bueno, pues vamos a ver cómo queda la porra de la semana que viene, porque la semana pasada solamente hubo dos aciertos. El balonmano Torrevieja 34-33 en su visita a Zaragoza frente al Calle Aragón lo acertó el investigador deportivo, enhorabuena. Sí, no, no, sí está claro. Y Ojo, el, <risa> el Lábaro Toledo 34, balonmano Almoradí Marsol 31 lo acertó Tony Egiziano, no, por fin, Tony. Por envidia fin. Envidias muy malas, yo sé que la envidia es muy mala. Sí, ya, si lo hombre, yo. ya era hora, por favor. Sí, me lo chivaste tú, Pedro. Por eso está atascado ahí. Bueno, Investigador Deportivo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues la muchas gracias. Ya la semana que viene os voy a contar cómo me va el partido de femenino, de fútbol femenino entre el Ravaloche y el ¿tú viejo. ¿Pero sí. no, no que Me voy a ver el partido de fútbol porque con motivo de, del Día de la Violencia de Género lo celebran con la Fundación Aracelia y este domingo voy a verlo. Es a las 12 y a las 11 empiezan los, los actos. Quien quiera nos vemos allí y si no, a la semana que viene. Pues muy bien. Un, dos, tres, Investigador Deportivo otra vez. Hasta la semana que viene. Atención radioyentes para comunicaros con nuestro programa para cualquier consulta o información podéis escribirnos a torrevieja@ondacero.es y origuela@ondacero.es y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Bien, pues vamos a empezar ya la tertulia puramente dicha con todo el ámbito que abarca una pura tertulia y pura y dura y para eso vamos a empezar por... El, hay dos partidos, lo hemos dicho al principio, importantísimos dos equipos de la Vega Baja en las, los dos principales equipos de la Vega Baja de Fútbol, el Orihuela y el Torrevieja, se enfrentan a los líderes de sus categorías. En segunda división B, el Orihuela se enfrenta al Villarreal B. En tercera división, grupo sexto, el Torrevieja a la Nucía. Vamos a empezar eh, por ahí, precisamente. Torrevieja, la Nucía, domingo a las 5 de la tarde. Antonio Sala. Pues qué decir, que los está persiguiendo la desgracia en estas últimas jornadas y precisamente contra los equipos más fuertes ahora que se animaba el campeonato en cuanto a que íbamos a tener enfrentamientos directos con los equipos de la parte alta pues estamos prácticamente en cuadro los seis lesionados continúan siendo tales ninguno se ha recuperado y además el otro día sufrimos dos expulsiones por tanto nada menos que ocho bajas con las que tendrá que afrontar el otro día este este partido y menos mal que últimamente se ha completado la plantilla de 22 hombres, porque si no, ni siquiera para un equipo titular se habría podido tener, no se, no se habría podido llegar ni siquiera a 11 jugadores pues pocas competencias le quedan a Soto y la que saque no sabemos si incluirá un centro del campo con tres hombres o seguirá apostando por una línea de dos pivotes con los típicos interiores, pero claro, ahora ya hay muy pocas posibilidades el lateral derecho expulsado, el, el el que estaba ocupando Carrasco también fue expulsado Roberto, un hombre que además solamente había recibido una tarjeta amarilla en todo el campeonato para ser central Y que había jugado todos los minutos, pues y además de, del gran concurso que estaba teniendo, pues otro puesto que habrá que suplir y en fin el rompecabezas, pues de, un lío para Soto. Que, en fin, sacará un once sin duda. Los once se van a entregar, pero no podemos ofrecer otra cosa que entrega ilusión ante un Lanusía que ha ganado todo lo que ha jugado fuera menos un solo partido. Pues ahí es nada. Perdona, compañeros, uh -huh. debo anunciaros una cosa. Atención, vamos a ver Antonio qué Antonio Marí dice. acaba de resucitar No me digas Buenas tardes Bueno, buenas tardes, Antonio Marí No me lo puedo creer, ha resucitado como... Para darte la razón, ¿eh? <risa> que os venía escuchando O sea, que, que, que he acertado, que has venido Que ¿Eh? Que soy un buen adivino Sí, sí, sí, sí. <risa> Bueno, pues Antonio, vamos a aprovechar ya que estás ahí, que has venido. No ha llegado a tiempo para la porra, eso te tendrás que aguantar, sí, lo sí, siento sí, mucho. Es sí, eso ya sabéis que no vas a poder acertar esta semana, pero sí que vamos a aprovechar para hablar del balonmano Torre Vieja, porque el equipo Torre cayó derrotado frente al Cay Aragón 34-33 en su visita a Zaragoza, solo un gol de diferencia. ¿Cómo estuvo el partido más o menos por, por la onda que a ti te haya llegado? Pues según según las personas que estuvieron allí, que he hablado con ellos, eh, el Torrevieja cayó haciendo un grandísimo partido y con bastante influencia en contra de, del arbitraje. Y, y bueno, a mí me han hablado muy muy bien del juego del equipo y y la prueba es que eh, si parece ser que, que tuvimos bastante en contra del arbitraje eh, eh, y el partido estuvo estuvo ahí a falta... Eh, me han contado que incluso a falta de 14 segundos recuperamos el balón y entonces el contraataque milagrosamente lo cortó un jugador del CAI y fue lo único que evitó el empate Vamos ¿eh? uh -huh, a que el Torrevieja en su línea sí, creo que muy meritoria, ah, el resultado lo dice todo claro, claro, el próximo partido ¿cuándo es? el próximo partido es el día 2 el día 2 de diciembre contra, contra el, el, el líder hasta hace una jornada, la de Mar de León Esto que uh -huh. el calendario también es si, de locos no es de loco que, es mucho más que de locos sí, loco. sí, sí sí si no me equivoco será a las ocho y media de la tarde ¿no? Eh, eh, a las ocho eh, a las ocho y media de la tarde efectivamente y hay que decir uh -huh. que el día 6 esa misma semana otro partido en casa que creo que se va a poner un poco más tarde por la ofrenda floral uh -huh. efectivamente, es lo había oído pues sí. que vaya, que vaya calendario tenemos este año nos han venido todos de golpe Pues sí. Bien, eh, ahora seguimos hablando de eso porque nos habíamos quedado con el fútbol. Hemos hablado del Torrevieja que recibe al líder Lanucía, pero el Orihuela, plagado de bajas el Torrevieja, pero el Orihuela también plagado de bajas recibe al Villarreal. B. atención porque estas son las bajas del Orihuela y hay alguna novedad que alguno a lo mejor no las sabe. Ya conocíamos las bajas de Benja, Iker Gereño y Pereira tres jugadores los dos primeros por lesión el otro por sanción tres jugadores de corte defensivo dos centrales y un mediocentro defensivo pero a estas bajas se le une también la del delantero Marcos y las del mediocentro y la del mediocentro de, eh, de corte defensivo también Juan Navarro o sea que qué, Vaya no es que curiosamente los dos mediocentros defensivos de Loriguela son los dos suplentes naturales de los dos centrales puesto que Loriguela nada más que tiene dos centrales Diríamos titulares, lo que que en los últimos partidos el jugador de la cantera Flequi se ha incorporado al equipo, está haciendo de tercer central. Entonces resulta que es que no tiene ninguno de los dos centrales de la plantilla, ni ninguno de los dos mediocentros, que son los dos que podrían hacer de central. Pero es que encima es que encima no tiene medio centro defensivo tampoco en el equipo. Es lo que veníamos hablando durante toda la temporada. Es decir, el Oriolá es un equipo. <coughs> Una plantillita muy justa, con una serie de jugadores que están bien, pero que el equipo de Orihuela nos lo tenemos que meter en la cabeza, que es un equipo a priori con lo que tiene para intentar salvar la categoría. Lo que para que arrancó bien, no le marcaban goles, luego ha hecho una buena copa del rey con el colofón de lo del Atlético de Madrid, pero que el Orihuela iba a tener problemas seguro, porque cuando las campañas empiezan a andar, hay sancionados, hay expulsados, hay enfermedades, como ahora, y. Y va a tener un problema pues, muy serio Es decir, porque es que el único central que tiene Y ojo, que mucha gente no lo sabe Pero Flecky, Flecky uh -huh. no es central Flecky uh -huh. su posición natural de toda la vida En la cantera del Orihuela Desde los juveniles, infantiles y demás Que ha estado aquí toda la vida Aunque es de Jacarilla eh, Ha sido siempre el medio campo es decir, él no es un jugador no ha sido un central prácticamente nunca juega de manera, bueno, si tiene que jugar juega porque es un chaval que tiene muchas condiciones y sabe adaptarse pero que no es central entonces contra un equipo como el Villarreal que, que, que le a cinco goles a la mayoría de los equipos y un equipo con esas características de ganar prácticamente últimamente todos los partidos, el Orihuela tiene un auténtico problemón, yo mis sensaciones que me da es que nada más que le queda una cosa al Orihuela el domingo y es apelar a la heroica. Pero a la heroica de al ataque. No le queda otra. Porque es que no tiene jugadores para defender. Es decir, no tiene jugadores. El lateral izquierdo no es lateral izquierdo. Es extremo. El uh -huh. que juega ahí. El lateral derecho que es Pablo es un chaval que, que juega tanto en ataque como en defensa. Y ahora mismo todo lo que ponga ahí detrás no va a haber ni un solo, prácticamente ni un solo defensa Nad auténtico. Nadie defensivo, ¿no? Auténtico de, de posición de uh -huh. toda su carrera deportiva, haber sido defensa. Entonces ahí va uh -huh. a tener. Pues yo, para poner. Un equipo defensivo porque viene el líder y demás Y no saber defender Que es lo que le puede pasar Porque va a tener que jugar TVN, va a tener que jugar Brenner Va a tener que jugar eh, Juanjo Martínez Toda esta serie de jugadores todos de, de, de poder atacante Al ataque, y que sea lo que Dios quiera Nos podemos llevar tres, como tú dices uh -huh. Nos podemos llevar tres Pero a lo mejor sale sí, ese partido del pero... el fútbol tiene esas cosas, que a lo mejor el partido que peor lo tienes a priori, por lo mejor te sale el partido no Yo lo pienso también de esa manera creo que, a lo mejor me equivoco, es mi opinión pero creo que cuando la defensa no no reúne garantías porque no son jugadores defensivos los que van a jugar en esas posiciones lo mejor es presionar cuanto más arriba mejor que cuanto menos te llegue el balón a tu portería mejor Y como diría el chiquito, al ataque y claro. para adelante y sí, que sí. sea lo que Dios quiera Bueno, de todas maneras, porque Vicente Berza me consta que nos oye muchas veces y seguramente ahora nos está oyendo. Emilio Ortuño se ofrece a jugar. Buah. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero no, yo confío plenamente en la plantilla que va a salir porque creo que van a salir con una ilusión extraordinaria, sobre todo después de, de, de, de, de, de vamos, esos augurios que hay de que no, no hay plantilla y viene el líder. Y yo creo que eso vale muchísimo esa situación psicológica. Y yo creo que eso, eso esa heroicidad que tú pides o que crees que puede haber Yo creo que la va a haber y, y ya verás cómo nos sorprenden La verdad es que te pones a pensar y hay que ver lo que es el fútbol Es decir, los dos últimos partidos que el Orihuela ha jugado y ha perdido Iba ganando en la segunda parte 2-0 en casa Y el otro día iba ganando 1-0 y, y con el empate uno le echan un jugador al equipo contrario Te quiero decir que son dos partidos que a priori era los tubo a huevo, como se sí, dice vulgarmente sí, sí. para haberlo ganado. Eran Entonces, seis estabas con seis puntos. Estaba con seis puntos, estaba en el quinto de la tabla clasificatoria esperando al líder en una actitud buena. Y en cambio así ahora se encuentra con que si el domingo pierde, pues tenemos casi todas las posibilidades de meternos entre los cuatro, sí. entre los cuatro últimos. Sí, sí, sí. Bueno, igual que se ofrece Emilio Ortuño para jugar con el Orihuela para suplir las bajas, también se ofrece, se ofrece Antonio Marí para jugar con el Torrevija, ¿no? Por supuesto, por supuesto además en la posición que el entrenador crea conveniente. Pero con la mano no, eh. Ya, Antonio ya. luego nos vamos a cenar juntos. Hombre, ya que esta gente, ya que esta gente no viene, estaréis aficionados los dos, coged de la Antonio, mano. Habrás oído que hay fecha de cena, ¿no? Eh, lo he oído también. Vale. Sí. Pues, Uh -huh. no saben lo que van a dar ah, entonces Ah, ya, ya sé por qué ha sí, venido Antonio. Ah. Es que, Antonio ya sé por qué ha <risa> venido Antonio porque se entera de la cena <risa> no se la quería perder y por, claro. si había, por si hoy daban el vale eh, <risa> sí, sí. Antonio Salas comentaba del, del montón de bajas que también tiene el Torrevieja, no es decir, el Orihuela curiosamente tiene cuatro pero es que, joder, es que, es que las cuatro es que las cuatro son de la posición no, bueno, Tiene, tiene cinco la de Marco también cuarto, Pero poco, bueno, Marco sí. al fin y al cabo es un jugador que estaba jugando algo menos Y ahí sí. delante pues tiene a Iván Espadas, tiene a Esparza tiene Realmente el... son cinco bajas, pero, pero la, la, de titulares son cuatro importantes sí. son las cuatro de atrás Porque es que, repito, es que el Orihuela, y lo veníamos comentando desde el comienzo de la temporada Es que no tiene nada más que dos centrales en la plantilla Y los dos se le han lesionado Y da la casualidad que los dos que los pudieron sustituir <coughs> Porque han jugado ahí en esa posición muchas veces, como es Pereira y es Juan Navarro Pues los dos Uno se ha puesto enfermo Creo que Juan Navarro Ha sido enfermedad Sí, sí es eh, gripe eh, No es sé si aquí el domingo A ver si domingo, pero... eh, yo, yo, A mí no me extrañaría Que le, no, no le obligaran Pero sí que forzaran uh -huh. A que pueda jugar Porque es que Es que es absolutamente necesario Que un jugador De esas características Defensivas Porque si no sí, puede también, un también hay que El eh, Lo están intentando Recuperar eh, a marchas forzadas Pero no sé Todo eh, depende De qué tipo de, de lesión tenga Porque hay veces uh -huh. Que a lo mejor Lo quiere forzar Y lo que hace Es que luego Lo vas a tener Un montón de tiempo parado ¿no? Yo claro. no creo que es preferible Sacar una persona una sana y tal que uno un así forzaba claro pero cuando no tiene cuando no tiene a nadie donde echar mano porque es que no tiene a nadie donde echar mano incluso en la cantera los jugadores los seis o siete chavales jóvenes que están son sus 23 que están que luego juegan con el preferente no hay ninguno salvo salvo el hijo de Luis del Cueto Javi del Cueto pero que es un chaval eh, muy joven que está en en, en edad de merecer, es decir, y le metes un marrón a un chavalín con 18 años, un partido como este, para que le hagan un 7, uh -huh. y es que le hunden la carrera, ¿entiendes? Es que sí. hay que tener mucho cuidadín para meter a un chaval un partido de estas características porque lo puedes hundir. Eh, Antonio Sala, eh, ¿qué jugadores o qué posiciones, mejor dicho, son las que eh, peor eh, lo puede tener el Torrevieja Uy. por las bajas para ese partido frente al PSG? Sí, no todas, pero la, mira, la defensa, los dos laterales y un central. Que, nada menos. Los dos pivotes parece que están sanos, aunque Heredia se retiró faltando poco para acabar el último partido, pero se dice que va a poder jugar y delante tenemos un delantero claro, los delanteros sí que están rotando más el, el más fijo es Córcole, que sí que puede jugar pero está Senamor está de los Ríos que ya lleva bastante tiempo lesionado Josevi en fin, que tenemos la delantera también en cuadro pues, y, y los interiores que puede ser Ángel Iván que él sí que va a jugar y por la izquierda que habitualmente era de los Ríos pues ahora pues tendrá otro rompecabezas la defensa básicamente es, es la que más afectada está es que como decía Antonio, normalmente los cambios en los equipos se suelen hacer del medio campo hacia arriba entonces son tienes unos jugadores rotados ahí, que no son titulares fijos unos entran, otros salen pero normalmente también en los equipos lo que menos se suele tocar en un equipo es suele defensa. ser la parte defensiva uh -huh. ¿no? entonces cuando te pasa una cosa como la que actualmente la pasado a la para este partido y, como está comentando también Antonio, tres tíos en, en la parte de atrás, los equipos cuando mueven los defensas y saca gente que no está habituada a jugar suele plantearse de serios problemas defensivos. Ya, ya lo tuvimos el domingo pasado, nos metieron tres goles justamente porque claro la gente sí, que, que se, se pone a jugar, por ejemplo, jugadas tan habituales y, y que hay que medir tanto como la del fuera de juego, pues en cuanto haya un, un fallo de coordinación, pues ya te han, te han metido el gol. Pero claro. es que es así, no se puede hacer de otra forma porque tampoco va a cambiar el entrenador el esquema sobre la marcha. Él tiene que seguir con su esquema, lo único que los jugadores que se incorporen, pues tienen que asimilarlos si y se tarda uno o dos partidos, pues mientras Mientras tanto, mientras se arranca, pues esos desajustes que nos costaron otro día los dos primeros goles, pues claro, lo, lo pagó el equipo en el partido, en un partido ya encargado y, y que terminó perdiendo. Pues tan malo es el tener esas importantes bajas para partidos importantes como los que estamos ahora haciendo mención, como el romper una racha o un ritmo, mejor dicho, a un equipo que está enrachado, que lleva un buen ritmo, que está consiguiendo buenos resultados, buen buen juego y que se le corta de raíz por un calendario absurdo, estamos o estoy refiriéndome a la Liga Sobal de Balonmano, Antonio Marí. sí lo, lo del calendario de la liga lo hemos comentado muchas veces, esto no, no tiene nombre. Es, o sea, es que nadie, es que yo creo que nadie, o sea, es un es un acertijo, vamos, ni rapel, sabe cuándo. Es que me los lunes. Yo creo que se han jugado partidos ¿sabes? todos los días de la semana. Entonces es una cosa, es una cosa que ni apostas se hace tan mal, ¿eh? ¿Le puede perjudicar al Torrevieja ese corte de ritmo ahora mismo? hombre, es es una semana, ¿eh? lo que se corta ahora yo no creo que una semana y el calendario pues yo creo que le perjudica a todos. No no al Torrevieja. ¿Sabes? Y ahora es una semana, yo creo que no yo, yo creo que que el Torrevieja este año es yo creo que, que uno de los años que que mejor juego de, de está haciendo. ¿eh? 30 segundos, ¿eh? No es una semana, es más, porque jugó el martes día 18, no vuelve bueno, a jugar. Bueno, sí, claro, España. claro. Es que teóricamente vale. tenía ese partido días, te, te, debía haberse jugado este eso, sábado. Eso, claro, eso. claro. Tiene razón. Bueno, nos hecho. vamos ya. Eh, gracias o... a todos por estar con nosotros. Buen fin de semana. A ti también, Tony Gicia, ¿no? A ti no, gracias. <risa> <risa> y el lunes volvemos en onda deportiva a las 3 y 5. Buenas tardes.